Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno que ustedes algunos por lo menos ya sé que leyeron la carta a los Gálatas. Es una carta intensa. Realmente es una carta intensa el celo pastoral que se refleja en la corrección de la misma de la misma comunidad de fe a donde San Pablo está trabajando. Uno de los elementos que yo quiero mencionar es que romanos y gálatas tienen una similitud muy particular, porque se desarrolla hacia eh, el propósito fundamental de manifestar, de desarrollar, incluso de presentar y de rescatar una doctrina fundamental en la vida de los que somos eh, por herencia, protestantes, evangélicos, y es básicamente la doctrina de la justificación por la fe. Eh, Pablo ha defendido esto de este tema en particular de la, de la justificación de la fe que eh, de buena manera nos va a presentar a nosotros también algunos elementos importantes de esta, misma, de esta misma doctrina si algo hay vibrante en San Pablo es en pro de la libertad cristiana Eh, que es eh, una doctrina subsidiaria de la justificación por la fe algo que San Pablo estaba consciente por su legado, por su trabajo pastoral era la necesidad de encontrar en la gente a la cual ministraba eh, ese sentimiento de libertad cristiana ¿por qué razón? porque políticamente era una comunidad de personas subyugadas Ya dimos cuenta en la primera hora de trabajo ubicando la región donde esta iglesia y estas iglesias se desarrollaban y estas iglesias estaban bajo el dominio cultural, eh, político, social y económico, por ejemplo, de Roma y van a la iglesia y lo que encuentran es otro legalismo, otro legalismo otra razón para sentirse aún más subyugados ¿por qué razón? porque ¿de qué cuenta esto, digamos? Eh, básicamente porque las, las exigencias religiosas hacen que la vida de los cristianos y de las cristianas en ese momento sea otra vez cumplir ritos, normas e incluso ajenas a su propia eh, cultura ¿verdad? ¿por qué? porque eran exigencias de los judíos Hermanos, eso hasta el día de hoy se evidencia en muchas iglesias. Uno de eh, un viaje que tuve a Huehuetenango de vacaciones con mi familia, encontramos en una iglesia a un hermano que tenía 33 años de estar en disciplina. ¿Se podrán imaginar ustedes la falta de criterio pastoral, de restauración eh, en esa persona, en la vida de esa persona? Eso lo que evidencia es la falta de una libertad cristiana. Y entonces, parte de la justificación por la fe también va a ser el principio de la igualdad cristiana si usted se percata ahora nosotros tenemos una igualdad cristiana en el concepto de que hemos sido justificados por la fe y ya no son las normas ni los ritos los que nos determinan como creyentes en las cartas por ejemplo a los Tesalonicenses el problema era la segunda venida de Jesucristo o la parucía pero en Gálatas era la libertad cristiana en Primera Corintios era la ética cristiana pero en Gálatas la libertad cristiana o sea, cada carta puede, debe tener un tema en particular eh, un ejemplo por lo que a mí no me gustan los sermones temáticos que agarran un verso de aquí, un verso de acá porque cada verso fue escrito en un gran contexto general y cuando lo sacamos únicamente de un lugar a otro lo único que hacemos es tomar mil temas y entonces ese sermón desvirtúa realmente la función de un texto en el contexto en donde fue escrito entonces de alguna manera nosotros podemos encontrar que eh, no se trata de problemas de conducta ni de ética esta carta sino que básicamente Pablo va a defender concretamente especialmente la justificación por la fe pero también lo pone en ejemplos prácticos San Pablo es un, un, un hábil maestro Pero también es un docto-pastor Que inmediatamente aplica lo que está eh, explicando Lo que está aclarando e incluso lo que está asentando Bueno, para ello San Pablo también tiene que manejar todo un concepto de surraigambre Prácticamente él responde a una pregunta teológica increíble y aunque ustedes se rían pero la pregunta teológica es ¿qué pata puso ese huevo? esa es una pregunta teológica si ustedes la quieren ver así ¿verdad? si ustedes quieren verlo en todo el contexto de la Biblia es sumamente importante hijo de quién es usted en la Biblia eso es importantísimo vea usted el concepto por ejemplo de Mateo este es el Evangelio de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham ¿Verdad? Y toda la raigambre anterior en el Antiguo Testamento apuntala precisamente a justificar de dónde viene esa persona. Y San Pablo va a aclararnos aquí una posición, una posición particular de apóstol, de apóstol acá, ¿verdad? Ya que al igual que en Corinto, los falsos maestros habían intentado ganar adeptos mediante su herejía desacreditando a San Pablo. Otra vez, aquí ya habían algunas de esas personas a las que San Pablo les llama falsos maestros. En algunas otras eh, versiones de la Sagrada Escritura incluso va a decir falsos apóstolos, falsos enviados. Ah, como que Pablo conocía un poquito de Guatemala, ¿verdad? Como que San Pablo conocía un poquito de Guatemala, como hay falsos apóstoles muchas veces, ¿verdad? En ese reconocimiento. Yo he insistido en el concepto verdadero de la palabra apóstolos, por ejemplo. Era ese muchachito que tenía la habilidad únicamente de ser correlón. Y tal vez el más inservible dentro de la casa del general o del mayordomo o de la persona importante que había en ese tiempo. Y entonces el general estaba a 60, 70, 80 millas de distancia y su esposa estaba dando a luz. Y después de trece hijas que había tenido la esposa, ahora estaba dando al fin un varón. Y en ese tiempo era sumamente importante. Y entonces, ¿quién va a ir? El panadero, nombre, hombre, si es el mejor que hemos conseguido. El carnicero, nombre, hombre, viera qué cortes de carne más finos los que corta. El copero, no, es el que prueba la, los, los vinitos antes de que me envenenen. ¿Quién va a ir? El apóstolos, el que no sirve para nada más que para cumplir una misión específica. Si lo matan en el camino, bueno, tendremos otro, no importa. ¿Verdad? Nueve días lo, lo, lo cafeteamos y se acabó el asunto. Pero el apóstolos era básicamente esa persona inservible, el más humilde de los siervos. No el encumbrado de hoy en día Era precisamente aquel que servía y que tenía una función específica Llevar un mensaje de parte de su señor, su señora o de su casa Hacia ese señor o hacia otra persona a la que se le enviaba Ese era el concepto del apóstolos Y San Pablo jamás está defendiendo aquí jerarquía alguna dentro de la iglesia Lo que San Pablo está defendiendo es que él, siendo una persona insignificante, ¿cómo se llamó él en alguna parte de la, del Nuevo Testamento? Un advenedizo. Y al considerarse advenedizo, entonces San Pablo mismo va a decir, miren, pero a este advenedizo Dios lo llamó para dar un mensaje. San Pablo No, no le da tanta importancia al hecho de el mensajero como tal. Justifica que ese mensajero ha sido realmente un enviado. Le da importancia al mensaje que ha recibido y es más, a quien lo envió. Eso sí es importante para San Pablo. Líbrenos Dios de pensar que San Pablo justificaría apostolados hoy modernos. Líbrenos Dios, sería una de las herejías terribles dentro de las iglesias. San Pablo no, no, no, no autenticaría ni certificaría esos apostolados Él va a defender un apostolado de función Una función que realiza Entonces Pablo se enfrenta entonces, a un dilema en esta carta Los dilemas siempre nos ponen a nosotros con ciertas inquietudes Ley, gracia Ley y gracia o ley versus gracia Ese es el dilema con el que San Pablo se va a enfrentar en esta ocasión durante este gran problema. Y si usted se percata, ya hay personas que han estado justificando el concepto de ley y probablemente, sin quitarle su beneficio, probablemente a ley y gracia dentro de ese concepto y dentro de esa estructura con estas personas pero él entonces llega a comprender en dónde está ubicado él como apóstol él como maestro él como pastor como persona responsable también él llega a comprender ley y gracia ley o gracia o ley versus gracia y entonces San Pablo se ubica en la ley versus gracia la ley o el espíritu La ley que ata, pero recuérdense ustedes que no se está refiriendo a la Torá aquí. Ustedes ya han recibido algunos cursos, jamás San Pablo se va a oponer, oponer a la Torá en sí. Sino que a esa ley rabínica, a esa, a esa ley que de alguna manera es contraproducente, porque es insensible, porque no tiene un, un ápice de la gracia revelada de nuestro buen Señor. Entonces la ley no se opone, la ley por ejemplo no se opone concretamente a otra cosa más que a la gracia del Señor. Pero San Pablo que está en contra de esa ley no está a favor de ninguna manera de libertinaje. Ya nos lo ha demostrado, probablemente la carta a los corintios, probablemente es anterior a Gálatas. Entonces Pablo nos ha dado también a entender con la carta a los corintios que no está a favor del libertinaje, como algunas personas pueden llegar a pensar. Entonces, si San Pablo no está en contra, de, eh, eh, a favor, perdón, a favor del libertinaje, quiere decir que no es que esté en contra de la conducta sana moralmente dentro de la iglesia. A las normas éticas cristianas que deben de haber en la iglesia. San Pablo está en contra de esa ley rabínica que hace muchas veces imposible vivir de forma honesta a las personas que siguen en este eh, valladar que es la comunidad de fe ahora para San Pablo hay un elemento fundamental en esta estructura la ley es incapaz de justificar al hombre lo meritorio si usted se percata muchas veces hoy tenemos nosotros una meritocracia ¿verdad? hoy vivimos nosotros dentro de las estructuras eclesiásticas en la meritocracia y a veces la meritocracia se justifica por las cosas que se aportan, por las cosas fíjese hermano que es muy fácil, es muy fácil vivir en la meritocracia la gente está haciendo méritos para poder vivir y agradar supuestamente a Dios dentro de las iglesias de su diezmo y con eso agrada a Dios trabaja en la iglesia y con eso agrada a Dios eso es meritocracia ¿verdad? nosotros trabajamos por la gracia redimida en nosotros nosotros damos nuestro diezmo por la gracia que el Señor da a nuestras vidas pero no para alcanzar la gracia y si usted ve la cuerda o la línea que divide la gracia y los méritos es una línea bien fina, bien fina a mí me preocupa la forma como hoy yo les confieso, yo vivo precisamente de una porción de los diezmos que entra a la iglesia pero no por eso tengo que justificar el modo y el método de la recaudación de diezmos o sea yo creo en los diezmos, claro que sí Yo creo en esa bendición que tenemos, pero no como mérito para alcanzar ni la redención de nuestros pecados, ni para alcanzar la redención de nuestra bendición ante Dios. Les reitero a ustedes, les reitero, yo creo que se los comenté a ustedes, pero hay una lista cada vez más creciente de unas 96, 98 narco iglesias en Guatemala. ¿Verdad? de iglesias que lavan dólares de iglesias, por ejemplo, que reciben diezmos de muchachos que van con sus lanchas a recoger paquetes en la costa sur ¿verdad? a las 2, 3 de la mañana paquetes, no peces ¿verdad? y al recoger esos paquetes y el pastor recibir los diezmos se le preguntó en una ocasión en, en el periódico en ese diario que se llama El Periódico Eh, pero por qué lo recibía si acaso él no sabía que provenían de los eh, de los narcos? Y él decía que esos diezmos en ese momento en el que entraban por esa puerta del templo para adentro, Dios los santificaba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que con eso se redimían los pecados. No importa lo que usted haga, con que dé sus diezmos usted justificado. Ya San Pablo se está encontrando con esas situaciones. Entonces, a la ley no se opone el libertinaje, sino que de alguna manera tendríamos que pensar que es la vida en el Espíritu del Señor. Pero hermanos, hay que pensar también que la vida que el apóstol San Pablo está hablando del Espíritu del Señor, no solamente es para las sensaciones que sentimos en las iglesias porque ese también es uno de los problemas que tenemos cuando reducimos la vida en el Espíritu Santo solo a lo que sentimos en las iglesias y cuando el Espíritu del Señor no nos hace vivir las 24 horas al día de lunes a domingo, igual que mis calcetines flamingo mire, de verdad, si el Espíritu Santo no me hace vivir esas 24 horas lleno de su bondad, de su misericordia y de su favor entonces estamos fregados todos ustedes ¿Verdad? O sea, estamos en una situación... O, o, o que pensemos en algún momento que los instintos de la carne Tienen que ser aplacados únicamente por la ley Cuando usted analiza la historia, se da cuenta que la historia es cíclica ¿Verdad? Una y otra vez es cíclica la historia Pero vea usted como en algunas ocasiones habían personas Que laceraban su cuerpo Cogían eh, látigos para lacerar su cuerpo Muchas veces se desnudaban completamente y se tiraban al suelo en penitencia para castigar al cuerpo que era la cárcel del alma. Bueno, gracias a Dios ya superamos, espero yo, ya superamos mucho de eso porque de los años 60, 70 y parte de los 80 en Guatemala otra vez se volvió a creer en ese tipo de situaciones principalmente por los televangelistas que vinieron. Ellos nos enseñaron de ayunos prolongados y con eso martirizábamos la carne. ¿Quién dice que solamente con el ayuno, cuando yo me disciplino en la conducta de la fe, también estoy martirizando mi carne? cuando por ejemplo estoy siendo consciente en el estudio de la palabra de Dios estoy martirizando mi carne porque mi carne me dice no, yo con la oración hago mis sermones ah, ese tipo vive bajo una carnalidad increíble con apariencia de espiritual araganes en cambio martirizar la carne es estar a las 2 de la tarde aquí eh, día sábado eso es martirizar la carne acaso no requiere de verdad fuerza en el espíritu del Señor principalmente cuando los maestros somos tan aburridos de alguna manera tendríamos que pensar ese es un martirio pero es parte de los ejercicios espirituales que hacemos cuando analizamos la Sagrada Escritura o sea San Pablo se encuentra con esas aberraciones porque muchas veces también se planteó la posibilidad de que, la, de que el espíritu para fortalecerse tenía que pasar primero por el, el mortificar la carne según la ley pero aún la carne se mortifica según la gracia de Dios o sea que la carne se mortifica no según la ley sino que debe de hacerse según la gracia del Señor como por ejemplo lo entendió Juan el Bautista es necesario que yo mengüe Es necesario que yo mengue", dice Juan el Bautista. Él comprende que parte de la gracia del Señor es que él también vaya menguando, vaya menguando. Entonces, prácticamente nosotros tendríamos que ponernos a pensar, ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es el propósito paulino? ¿Cuál es el propósito paulino? Yo quisiera que ustedes pudieran ver en Gálatas 1, 6 y 7, Gálatas 1, 6 y 7, Algo importante para San Pablo en esta línea, en este avatar. ¿Cuál es entonces el argumento de San Pablo con respecto al propósito de esta carne? De esta carta, perdón, de esta carne no, de esta carta. El apóstol es muy explícito cuando declara que, vio motiva, que se vio motivado a escribir la carta porque los gálatas los gálatas, estaban en camino de desertar del Evangelio. Versos 6 y 7, se los voy a leer yo acá en esta versión preciosa de uno, eh, es una versión que tradujo uno de mis profesores. Me maravilla que tan pronto hayan dejado al que los llamó por la gracia de Cristo, que pasarse a una buena noticia diversa, No es que haya otra, sino que algunos los están turbando para reformar la buena noticia de Cristo. Mire qué interesante. O sea, ¿qué motivó al apóstol para escribir esta carta? Y el verso 6 y 7 nos dice exactamente qué lo motiva a él. En efecto, habían vuelto a prácticas ritualistas con reminiscencias de su anterior experiencia pagana los conduzco a Gálatas 4, 9 y 10 Gálatas 4, 9 y 10 fíjese usted cómo dice Gálatas 4, 9 y 10 dice ahora que reconocen a Dios mejor que Él los reconoce ¿por qué se vuelven de nuevo a esos débiles e indigentes poderes? ¿por qué quieren otra vez volver a venerarlos? respetar ciertos días, meses estaciones y años ah, marquen ese texto ese texto es importante 9 y 10 porque lo que nos está diciendo es la, el reclamo apostólico es porque quieren regresar a prácticas de las cuales ustedes ya habían salido en donde están básicamente respetando meses, años festividades mañana ¿verdad?, eh, probablemente algunos otros, pero vean ustedes, en la práctica, si yo les preguntara a ustedes, miren, honestamente, ¿qué prácticas paganas realizamos todavía en la iglesia, disfrazadas de evangélicas? No, eso no es, no es fiesta pagana, les voy a decir algo que nosotros hacemos como pastores en algunas ocasiones o, tal vez no para decírselos a ustedes mejor no porque yo prefiero guardar su amistad <risa> hubo una que impactó a Guatemala y entonces tuvo un eslogan que decía Jesús es señor de Guatemala y entonces esa campaña básicamente basada en la construcción de un templo porque fue basada en la construcción de un templo y la interrupción que tuvieron que hacer porque cuando estaban haciendo los cimientos encontraron que por ahí pasaba un acueducto de mucho tiempo atrás entonces dijeron Guatemala está bajo maldición ah, y entonces como no los dejaron construir dijeron Guatemala está bajo maldición ¿verdad? liberemos Guatemala ¿cuál es la diferencia entre liberar Guatemala y rociarla de ruda o de romero ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia por ejemplo el que muchos pastores van a una casa en donde alguno de sus miembros viera pastores bisombras oír ruidos ¿verdad? no hombre, no, era un coreano el que estaba hablando no tengan pena no, no, no es algo de, de, de ultramundo que ustedes escucharon pero entonces los pastores hay que ir a orar y liberar su casa ¿de dónde lo sacaron? de sus viejas prácticas paganas liberemos, liberemos este lugar, ¿cómo es eso? y no bíblicamente nos han ayudado a entender la Sagrada Escritura que todo lo que tu planta de pie pisa, tierra santa es ah no, es que ahí de repente hicieron algún trabajito, según quién, el hombre lleno de gracia o el hombre todavía con reminiscencias paganas católicas romanas y toda esa superchería ah, nosotros tenemos unas prácticas hermanos que, ay Dios mío si las analizáramos Vieran usted cuántas muchas veces son puras herencias que nos hacen famosos dentro de la congregación porque entonces la gente, ay mira, desde que llegó el pastor, superman mire, ya no hay de ese tipo de espantos en la casa ah, superman, verdad, ya solo falta que usemos el calzoncillo encima del pantalón para ser superman Así lo usa Superman, ¿verdad? ¡Sí! ¡De verdad! O sea, Pablo está peleando con esas reminiscencias todavía Porque la gente todavía se quiere voltear Volcar hacia esas viejas prácticas paganas De donde el Señor ya los había rescatado Dado que las personas que estaban causando estos problemas en Galacia aparentemente habían socavado la autoridad de Pablo, el apóstol dedica la primera sección principal de la carta que nosotros tenemos ante nuestras vistas a defender el origen divino del Evangelio. Mire, hermano, acabo de dar un curso de teología de la evangelización y vale la pena que nosotros pensemos esto. Sus métodos teológicos de la evangelización, sus prácticas de evangelización, pueden tener tres orígenes, tres fuentes. Número uno, pueden ser antropológicas. Si yo evangelizo porque la gente tiene necesidad, mi teología de la evangelización es antropológica. Si por ejemplo yo digo, "No, esa es la razón de ser de la iglesia, ah, mi teología es eclesiológica." Pero si yo comprendo que el mayor evangelizador y el mayor preocupado por la evangelización es Dios, mi teología de la evangelización radica en la doctrina propia, en Dios. Pero yo escuché un sermón de un hermano que decía nosotros evangelizamos porque la gente tiene necesidad. Ah, yo ya ubiqué a ese pastor predicando, ¿verdad? Yo ya, ya yo ya sentí a, a qué huele el pastor cuando suda, porque uno conoce cuando, desde que predican, uno ya conoce por dónde se va. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este pastor estaba ubicado teológicamente. Mal. Estaba errado con H y sin H. ¿Por qué razón? Porque no es la necesidad de la gente la que nos hace evangelizar. No, no, no, no, no. Nosotros seríamos, mire, unas personas con corazón lastimero. Ay, pobrecitos nos evangelizamos porque hay pobrecitos que miserables y normalmente el miserable es el pordiosero es la persona que no tiene nada y entonces por eso no evangelizamos al que tiene mucho o incluso nos desarma una persona que nunca va a bailar nunca ha tomado, nunca ha fumado y entonces ¿cómo lo evangelizamos si el pobrecito eh, no, no da muestras por dónde lo podríamos evangelizar? dos Cuando la iglesia piensa que evangeliza por su razón de ser, ah, yo podría decir, hermano, de verdad, hay un concepto equivocado, porque entonces Dios se convierte en objeto y la iglesia se convierte precisamente en nuestra sagrada y madre iglesia, como es el concepto católico romano. Ah, entonces uno ya, sé, uno ya sabe por dónde va ese pastor, ¿verdad? Se convirtió al evangelio, pero no dejó de ser católico. ¿sabe cómo dice uno de mis jefes? que la iglesia en Guatemala la iglesia evangélica podrá crecer mucho, mucho, mucho y la iglesia católica siempre seguirá siendo mayoría porque muchos evangélicos actúan como católicos todo el resto de su vida y aún pastores y ese es el problema con el que San Pablo se encuentra, ¿verdad? él comienza a hablar acerca del evangelio, el origen divino del evangelio, no es una invención humana Hay pastores que les enseñan a sus iglesias que ellos inventaron el cristianismo. ¿Verdad? Eso es caer casi con el fanatismo de los mormones. Como los mormones, mire usted, como los gringos se apropian de todo, entonces mm, su Cristo era judío, entonces tuvieron que hacer alguna religión hecha en los Estados Unidos. Medellín, USA. Ese es el mormonismo. El Cristo que tuvo que irse a América, y América es Norteamérica para ellos, y Norteamérica es Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Y al, yo recibí ahí un correo en donde decían, ¿verdad? La pizza es italiana de los gringos. Su idioma es inglés. Sus camisas son tailandesas. Y hasta su presidente es africano. Y aún así están sacando a los inmigrantes. ¿verdad? el queso que comen es suizo y sus carros americanos construidos en México el Chevrolet y el Ford ahora los construyen en México y aún así discriminan a los latinoamericanos o sea, hermanos Pablo ya estaba peleando con esas situaciones esos legalismos a ultranza Entonces, de alguna manera nosotros podemos encontrar en esa, en esa línea que la ley era incapaz de justificar al hombre. Era incapaz de justificar al hombre. Al igual que romanos, el tema de Gálatas es desarrollado precisamente, entonces, en esa línea. Y nosotros podemos ver que lo que San Pablo va a trabajar es la muerte del creyente a la ley hay un elemento ahí para subrayar en Gálatas capítulo 2 verso 19 la Biblia dice así de esta manera por medio de la ley he muerto a la ley para vivir para Dios ahora esa se va a convertir en una de las fórmulas brillantes del cristianismo una de las paradojas recuerden ustedes de las paradojas en hermenéutica pero una de las paradojas más interesantes es, quiere usted vivir muérase muera la ley y otra vez recuerden hermanos principalmente los que ya recibieron más de algún curso conmigo el bautismo no es para matar al viejo hombre el viejo hombre no muere ahogado el viejo hombre muere crucificado ¿verdad? con Cristo estoy siendo yo justificado a través de su muerte o sea, cuando yo muero a la ley, estoy viviendo para Dios, eso es lo que San Pablo está diciendo en este verso tan lindo y el que ya conocemos nosotros que es uno de los famosísimos versos, es precisamente el 2.20 ustedes ya lo conocen, ¿verdad? y ya no vivo yo más Cristo vive en mí, o sea, he muerto a la ley ¿a qué muerte, a qué muerte se refiere y a qué ley se, se refiere? a esa ley meritoria a esa ley meritoria, ¿qué quiere decir eso? que San Pablo se estaba encontrando con que en Gálatas o algunos miembros de la iglesia de Gálatas hacían muchos méritos aunque me duela, me voy a circuncidar a la edad de 47 años que tengo aunque me duela a los 30 años voy a circuncidarme ¿verdad? e iba yo ahí dispuesto señor yo sé que me voy a me va a doler pero si eso te agrada eso voy a hacer ¡Juas! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Sin anestesia usted! ¿Verdad? ya venía el hermano caminando un poquito raro con los pies abiertos ¿verdad? y no era el Chacatay López que jugaba allá en el Xelajú no era un hermano que había entregado algo de sí que lo hacía caminar Señor ya ha alcanzado tu gracia no mijo no es con eso y entonces ¿para qué pase este dolor? ¿verdad? por tontitos y entonces Pablo no señores no son esas prácticas entonces he muerto a la ley He muerto a la ley. Eso quiere decir, ah, ahora sé que no tengo mérito alguno. Mira, hermano, mucha de la teología de la prosperidad es meritoria. Mm. Y muchas veces es tan engañosa y tan ofensiva para la gente de nuestro pueblo y de nuestros pueblos. ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte de iglesias evangélicas en Guatemala son pobres o sea, eso es, eso es algo ofensivo para la mayor parte de gente de nuestras iglesias fíjese usted el día martes tenemos una hermana linda la hermana yo la apoyo mucho, de verdad que sí llega como a las 9 de la mañana la entrada es a las 8 y yo la justifico, ¿sabe por qué? porque primero tiene que ir a vender refacción eh, a algunos choferes de buses para que con esos centavos sostenga a su familia. Llega corriendo con nosotros, toma nota, es bastante fiel, llega a veces con una de sus hijitas, es madre soltera, y ¿sabe qué le dijo su pastor? Que ella estaba como en pecado. Ella da sus diezmos, da sus diezmos, es fiel para dar sus diezmos. Me dice, mire, hermano Fernando, yo doy mis diezmos, pero el pastor... En el grupo de estudio bíblico donde yo voy y yo daba algunos estudios ahí, ¿sabe qué me dijo? Que yo no era próspera. ¿Cómo va a ser próspera una mujer con pocas letras? Madre soltera, viviendo en condiciones difíciles, trabajando de vender comida con choferes de buses, con hermanos, incluso que de repente el día martes algunos no le pagan. Y todavía el pastor viene y le dice, ¡su pastor! Le dice mire, usted es fiel con sus diezmos pero no es próspera, no se evidencia la prosperidad en usted hermanos, esa es la, la meritocracia de hoy en día la gente pretende hacer méritos y la teología de la prosperidad los engaña y los empuja hacia ese fin entonces prácticamente San Pablo se encuentra con esto señores, primero mueran a la ley mueran a la ley para que entonces puedan vivir para Dios y disfrutar de esa gracia otro de los elementos por supuesto no estoy haciendo las comparaciones de romanos porque vamos a ver también romanos luego otro de los elementos que continúa con Gálatas 2.20 la crucifixión del creyente con Cristo no en Cristo fíjese que San Pablo es hábil para en Cristo por Cristo y con Cristo pero acá se evidencia que yo estoy juntamente crucificado con Cristo y parte de esa gracia parte de esa paradoja es ya no vivo yo o sea esa es la paradoja ¿verdad? ahora yo vivo en Cristo ¿por qué? porque con Cristo he sido yo crucificado ese es un elemento sustantivo de nuestra fe ¿verdad? es un elemento sustantivo de nuestra fe y vea hermanos Quiero decirles esto y espero darme a entender. Hay pecados que son pecados universales. No, no, no voy a hacer una clasificación así antojadiza. Pero recuérdense que hay pecados culturales. Hay pecados culturales, ¿verdad? Y a veces nosotros hemos tenido la habilidad de que los pecados culturales los queremos universalizar. Le voy a poner un ejemplo. Para un hermano italiano, que bebe vino desde que amanece hasta que anochece, el que usted tome mucho café, yo no mucho, pero que usted tome mucho café es pecado. No sabe usted que eso le hace tanto daño a sus riñones, y fíjese usted que el café tiene esto y esto y esto malo, y para él beber café, los guatemaltecos es algo malo yo conocí a un hermano italiano que vino y me dice mira y no has corregido eso ese pecado ahí en tu iglesia y para muchos de mis hermanos el que ellos pudieran beber tanto vino es un pecado verdad me salía caro comprarle dos, tres botellas eh, eh, por cada dos días al hermano viene un misionero viene un misionero Y entonces de repente, ya he estado con usted una semana y de repente le confiesa el norteamericano y le dice, mira hermano, me estoy muriendo de las ganas de una cerveza. ¿Y usted qué le dice? Ay no hermano, eso es pecado. Pecado. Si pues, ya, ya todos lo tomamos. Ahora, esos pecados son culturales. Hay que analizarlos. El largo del vestido, el usar vestido o pantalón, es cultural a veces lo satanizamos pero hay pecados que vale la pena que nosotros sí pensemos por ejemplo uno que es clásico típico, el adulterio aquí o en la china o como decía mi pastor y en la cochinchina también ¿verdad? o sea hay pecados que son culturales pero San Pablo dice concretamente Que la crucifixión del creyente con Cristo Va a determinar el nuevo nacimiento ¿Verdad? Ahora, otro elemento La justificación de Abraham por la fe ¿Qué quiere decir eso? Que San Pablo sabe que ninguna persona Ni siquiera del Antiguo Testamento Fue salvo por la ley Ahora Si usted se pone a pensar Y si usted se recuerda una figura que yo usaba. Vienen los ninivitas y por mensaje de Jonás se salvan. Y usted me va a decir, "Ah, pero después se perdieron." Sí, pero pasaron 400 años después de la conversión con Jonás, 400 años. ¿Cuántas generaciones se convirtieron en ese tiempo? Muchas. ¿Verdad? ¿Cómo se dice en griego muchas? una catizumbada verdad una catizumbada de generaciones ahora cómo son salvas esas personas que mueren después de haber entregado su vida al señor cómo son salvas por la ley no ni siquiera eran israelitas o judíos de ese tiempo cómo son salvos se han puesto a pensar ustedes en eso claro que se han puesto a pensar ¿por qué? porque son salvos por gracia ¿qué quiere decir eso? que la gracia para San Pablo no inicia en el Nuevo Testamento con el perdón de las dispensaciones pero la gracia no inicia en el Nuevo Testamento Abraham es salvo por la fe ¿y qué es la fe si no es la gracia? o sea, Abraham es el ejemplo acá y Gálatas 3.6 nos dice de esta manera, por ejemplo Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. ¿Verdad? Mire qué interesante ese pasaje. Y lo vamos a comparar incluso con romanos. Pero entonces nos dice, señores, vean ustedes que lo importante aquí es en quién creemos y además cómo somos justificados. A mí me ha interesado siempre pensar que los personajes de la Biblia completa Nos los presentan como, como son Con sus pecados y con sus virtudes No como las traiditas de la telenovela, ¿verdad? Son tan buenas, tan buenas, tan buenas Que no tienen un solo mal pensamiento Y las malas son tan malas, tan malas Que hasta el día que nació era nublado, gris y negro no, así no son los personajes de la Biblia los personajes de la Biblia son simpáticos porque se nos presentan a nosotros tal cual son, de rostro completo y Abraham era un terrible pecador fíjese que yo le aseguro que Abraham era más pecador que de los de, de cualquiera de los que estamos aquí de verdad que sí ay no, como va a creer si era un siervo de Dios, dos veces intentó prostituir a su esposa dos veces yo ninguna usted de verdad que no, la cuido soy celoso si usted quiere alguien se fija en ella, ajá, momento y que agradezca que soy de chela con un olote tal vez lo puedo asustar si fuera esa capa, ajá, otra cosa sería dos veces intentó prostituir a su esposa Muchas veces el Señor le dice, "Andate para acá." "Muy bien, Señor." Y agarraba para allá. Así era Abraham. Sal de tu tierra y tu parentel. Ahí va con Lot. Si usted mira concretamente, Abraham tenía serios problemas en su relación con Dios. Pero era persona a la que Dios justificó. Y entonces lo que nos dice ahí, miren, ustedes saben de Abraham, sí. Fue salvo por la fe y por eso fue justificado. No, no, no dicen ahí porque creyó porque cumplió los mandamientos porque circuncidó a Isaac porque quiso entregar no, Por todo eso fue fruto de haber sido justificado y eso es lo que nosotros manejamos entre las obras y la gracia del Señor otro de los elementos que van a aparecer en el tema central de Gálatas es que los creyentes son hijos espirituales de Abraham y por lo tanto somos bendecidos también en Abraham ¿por qué? porque San Pablo va a manejar una tesis si ustedes van a ir a un próximo desayuno tal vez el 24 o 28 de agosto ojalá que otra vez no nos en quieran engañar allí ¿verdad? con que tengamos que aplaudirle al embajador de la República de Israel del Estado de Israel, ojalá que no ¿verdad? Porque, porque muchas veces hacen sentir o hacemos sentir o nos hacen sentir a todos los pastores de que somos casi los arrimados de Dios y que los judíos son el primer pueblo de Dios y el verdadero pueblo de Dios y que de alguna manera van a ser salvos fíjese la herejía con la que nosotros pensamos ¿cuál es el único camino para llegar a Dios? Jesús, ¿Jesús? aunque sea el judío más puro el único camino es Jesús o sea que, es que hermano pero ellos recibieron la promesa, claro ellos recibieron la promesa, ¿cuál es esa promesa? Cristo Jesús Así es. lo único es que la desecharon la desecharon, el único camino es Cristo Jesús, hermano pero es que la Biblia, ¿qué hace usted con este texto? la próxima vez, yo ya lo prometí, que la gente me diga ¿qué hace usted con ese texto? como yo soy el maestro y él es el alumno, yo le voy a preguntar ¿qué hace usted con ese texto? Porque yo ya comprendí que de alguna manera San Pablo va a decir, señores, no se tienen que circuncidar para ser hijos de Abraham. Somos hijos espirituales de Abraham, porque nacemos del espíritu, no de la circuncisión. Ah, vea usted Gálatas 3.7. Gálatas 3.7 dice así. Comprendan estos que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen... Fe. Sí. Ah, ¿qué hacen ustedes con ese texto cuando un judío dice, sí, pero nosotros tenemos la promesa? No, señores. Si Cristo es mi Señor, yo soy el que tengo la promesa. Si Cristo es el Señor de mi iglesia, nosotros somos los que tenemos la promesa. Ah, pero yo soy hijo de Abraham. Mire, según Gálatas 3:7, el único que tiene fe es el único que puede ser hijo de Abraham. Mm, anoten ese texto y asimílenlo porque Dios no tiene dos esposas algunos creen que Dios tiene dos esposas el pueblo de Israel y la iglesia y que hay dos caminos para salvación la promesa que le dio al pueblo judío y la promesa que le dio a la iglesia cristiana ¿cuál es esa promesa al pueblo judío? Cristo ¿lo rechazaron? sí entonces ¿qué hace él? los pocos que aceptaron a Cristo más los creyentes que siendo gentiles ya no se tienen que circuncidar y que viven ahora por la fe de aquel que los llamó son el verdadero y único pueblo de Dios o sea, miren ustedes la diferencia y es que ahí se para el embajador de Israel y dice bueno como nosotros adoramos a Jehová nuestro Dios verdad, gracias por apoyarnos en esa empresa y todos le aplauden y lo que nos está diciendo es hijos de la tinada nos está dando una maltratada, ¿sabe por qué? no es insulto lo que estoy diciendo sino que es una verdad teológica si nosotros no somos hijos de Dios dice que somos hijos del diablo, según Romanos 8 solo hay dos paternidades en el mundo Y eso es lo que nos están diciendo. Entonces, Gálatas nos va a enseñar que la justificación de, la, de, de, de Abraham por la fe nos hace a nosotros ahora ser también hijos espirituales de Abraham y por lo tanto, bendecidos por parte de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.